Bueno, Estos juegos son importantes por varias razones, primero es que hay que adaptarse más posible a difuso horario, eso es el primer objetivo y por eso uh, pienso que una cosa buena es que hemos llegado un poquito un día o dos días antes que otros equipos porque Eh, sabemos nosotros cuánto estamos sufriendo porque la diferencia entre Brasil y aquí es 11 horas eso es completamente organiz... hay que hacer que el cuerpo funcione y cada día estamos mejor esos dos partidos uh, especialmente tercero no tanto tercero quiero solo tercer partido me serve solo como un treino entre los eh, para no jugar entre dos otros 22 equipos dos, dos equipos eh, de, eh, de, de brasil prefiero jugar un partido de dar todo los minutos eh, a todos los jugadores 15 17 18 minutos pero esos dos partidos contra china nos va a servir primero para aumentar esa ese balance defensivo para no dejar dejar los chineses ...a chutar porque es un juego... ...que puedes... Uh, ...más próximo que puede jugar Noa Zolanda... ...eso es una energía... ...para cubrir buenos chutadores que tiene... ...tenga ese equipo... ...otra cosa es aquí... ...hay... Uh, ...sí, oito... Ot uh, uh, ...gimnasios diferentes... ...pero la pi piso y las cestas son iguales, son pisos alemanes y cestas también y hay que ya comenzar a adaptarse a eso y eso es una cosa muy importante, ya entonces ya estamos a uh, donde se va a jugar un grupo de, de también el segundo partido en Wuhan y eso es muy importante porque ya comienza nuestra adaptación a, a piso y a cestas, son todas las cosas pequeñas pero fundamental y ahora ya otra cosa que es importante, ya nos llegan las noticias, partidos que yo con Bruno y con César ya estamos mirando todo haciendo todas las cosas necesarias para, para para prepararse bien para esos tres partidos de grupo